que justo, justo el DJ buscó la canción más yo creo, no sé, más representativa en, en el, ah, que llega al corazón de leodán Dan es como la cortina que le tenemos preparada siempre al gobernador sí, está con nosotros el gobernador regional, don Rodrigo Mundaka, a quien le damos la bienvenida ¿Cómo está Gobernador? Tanto tiempo Aquí estoy, muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme, y gracias por ya tener una cortina preparada y especial cada vez que llego aquí. Ahora creo que era la, era la canción más... Cortavena Más cortavena que he escuchar de Leodan en este último tiempo, así que le agradezco mucho Juan Guerrero por esta gran recepción Sí, el DJ dijo, no, mira, tira el de esa y vamos a entrar al tiro en lo emotivo ¡Guau! Oh, wow. ¿Cómo estamos Gobernador? Bien, bien trabajando intensamente por en la región, muy desplegado en terreno también, así que... no Sí, bien. sí lo he visto. ¿ah? Sí, mucho terreno. En mucho sí. terreno en diferentes sí. lugares ahí, sí. inaugurando, conversando con los vecinos también, con las organizaciones sí, ¿ah? eh, que, que es importante esto. que Seguramente le están eh, consultando ahí en directo sobre Alza de la Luz, por ejemplo, que los tiene bastante preocupados, gobernadores. Bueno, bueno, la verdad que hemos tenido eh... Bueno, yo al igual que muchas y muchos chilenos, eh, yo soy arrendatario, no soy propietario Ajá. y si uno piensa de que esto es algo que se arrastra desde el año 2017 a la fecha todos los que hemos sido arrendatarios y que tuvimos una, una una cuenta excesiva en la región las estimaciones hablan que en el caso de nuestra región, la región de Valparaíso una, eh, tuvo un, un sobrecargo del orden del 86% en, nuestro, en nuestras cuentas de luz. Eh, y como muchos arrendatarios, millones de arrendatarios en Chile, somos los que pagamos ya, porque a nosotros nadie nos va a devolver la plata, eh, el sobreprecio que nos cobraron. Claro. Eh, y uno se va enterando de, de, de varias situaciones. Hoy día en la mañana me enteraba a través de la prensa de que ya no eran 100 millones de dólares el, el sobreprecio, sino que eran del orden de... 200 millones de dólares de sobreprecio desde el año 2020 al año 2025 y que de esto estaban informados hace un mes atrás ya se le había informado al gobierno de esta, de esta situación y por tanto lo que uno lo que uno espera yo lo dije eh, oportunamente y lo dije antes de que esto ocurriera que el ministro era impresentable eh, la mantención del ministro Pardo al frente del ministerio de energía eh y me parece me pareció una, una buena decisión eh, relevarlo del cargo pero también eh, creo que también la la generadora y las distribuidoras de energía Estuvieron durante siete años cobrándonos un sobreprecio, en el caso particular de nuestra región del orden del 86% y nadie se se dio cuenta por parte de las generadoras claro, que estaban ganando y es, más plata, lo se pregunta en todo el mundo. Claro, porque en el fondo la responsabilidad sí. política se asume, pero la responsabilidad de las generadoras ¿quién la asume? Entonces, hoy día explicaciones más, explicaciones menos. La verdad que esto es bastante decepcionante, es decepcionante porque finalmente a las chilenas y los chilenos les cuesta harto llegar a fin de mes y cuando tiene un un, un, un un sobreprecio del orden de esta envergadura del 86% en ciudades como en Concon, por ejemplo, como en Viña del Mar, por ejemplo. La verdad es que este pagamoya es prácticamente una política que ha habitual. Finalmente pagan las personas más necesitadas y porque esas personas no van a recuperar el sobreprecio que les estuvieron eh, cobrando durante estos últimos siete años. Exacto, bueno, y se pretende pagar esto o reponerlo desde enero en adelante con un 2% y todo, ¿es suficiente eso? Yo creo que no es suficiente, yo creo que no es suficiente porque, no sé, pues, si yo tú, en enero, en el periodo estival, siempre la cuenta de luz y la cuenta del agua sube, es, es, servicios básicos siempre suben. y Y se, subieron, y se subieron de esta naturaleza, si uno piensa de que una persona que estuvo pagando te invento 40.000 pesos de luz durante el periodo estival. Un 2% de 40.000 pesos es prácticamente... O sea, el 10% de 40.000 pesos es algo así como 4.000. 4.000, claro. el 10%. El 2% esos son 800 pesos. Sí. O sea, te van a estar descontando 800 pesos de tu cuenta de luz. ¿De eso claro. estamos hablando? La verdad es que es bastante irrisorio. Y es bastante irrisorio porque finalmente no hay ninguna compensación que pueda precisamente compensar a millones de chilenos que estuvieron pagando sobreprecios por las cuentas de la luz, precisamente por un mal cálculo, por una falta de fiscalización pero también creo que aquí Juan hay un hay un problema aquí es estructural y que es un problema de fondo y esa relación con que hoy día el estado de Chile finalmente no tiene tuición sobre la provisión de servicios básicos. Nos pasó con los incendios, a propósito de la provisión de agua, a propósito de la provisión de energía, porque finalmente los chilenos quedamos al azar o al libre azar o al albedrío finalmente de quienes nos proveen de servicios básicos cuando el Estado hoy día es completamente prescindente. Es decir, el Estado hoy día va a aplicar sanciones probablemente, va a obligar a la generadora, a la lechudora, que compensen a, a quienes hoy día eh, sufrieron sobreprecios por las cuentas de la luz, pero finalmente nada de eso va a compensar el sacrificio de la gente. Exacto. Y como usted dice, pues, explicaciones para allá, sí. explicaciones para acá, y la conversa, y no, y vamos dilatando, y al final como que se tiende a olvidar en el tiempo o pretenden eso, no sé eh, presupuesto, bastante preocupados también, yo por lo menos estamos muy preocupados, porque esto se resuelve ya, eh, queda poco tiempo para lo del presupuesto, y aquí está la rebaja del seis coma ah, que se ha hablado tanto del seis a la región de Valparaí, una de las más altas eh, recortes que va a tener eh, las regiones, porque hay en todos lados recortes, pero esta fue como la más afectada en la propuesta que hacen para el recorte. Bueno, estuve la semana pasada en la subcomisión mixta del del Congreso, donde la presentamos precisamente nuestra posición con respecto al presupuesto de nuestra región para que los auditores no entiendan. El gobierno regional administra el Fondo de Compensación Territorial titulado como FNDR. Mm. Ese FNDR tiene tiene glosas y tiene subtítulos que nos permiten precisamente destinar recursos para la construcción de infraestructura, para la adquisición de equipamiento, nos permite destinar recursos para que la gente lo entienda con, mucha, con más simpleza nos permite destinar recursos para salud, para vivienda, para educación, medio ambiente, cultura, deporte, etcétera, transporte. Eh y tenemos dos programas, administramos un programa que es el 01, que es el programa de funcionamiento que es el que paga los costos fijos, que es el que paga los salarios de los trabajadores del gobierno regional etcétera, y un programa 02 que es el programa de inversión, que es el programa que ejecutamos junto a las y los consejeros regionales cada vez que bajo una cartera, una cartera de inversión, cada vez que bajamos por ejemplo presupuesto para el hospital Carlos Van Buren para el FRIQUE por ejemplo, o cuando bajamos recursos para adquirir ambulancia adquirir cáncer clínicos etcétera eh en el caso del programa 01 de funcionamiento no tengo incremento, es decir, nos tenemos que mantener con los mismos trabajadores que tiene el gobierno regional a la fecha, que son 179 trabajadores, la región más importante del país para atender 38 comunes. Y en el caso del programa 02, que es el programa de inversión, tenemos una merma del 6.8%. Es decir, nuestro presupuesto baja del orden de 6.000, 7.000 millones de pesos. Uh -huh. Si es que ponemos como guarismo 100.000 millones de pesos, el presupuesto que se nos está proponiendo es del orden de 103.000, más otro ingreso debe ser del orden de 115.000 millones de pesos. Y tenemos una merma en comparación a otros gobiernos regionales que es muy considerable. Eh, eso significa que en el presupuesto de inversión vamos a tener que dejar de hacer algunas cosas. No vamos a contar con los recursos suficientes para poder seguir apoyando iniciativas en materia de educación, en materia de vivienda, en materia de salud. Vamos a tener que seguir financiando aquellas cosas que hoy día estamos financiando eh, y, por tanto, creo que... ...es un presupuesto que en términos estructurales... ...también, Juan, me llama sí. muchísimo la atención... ...que no tenga considerado... Eh, ...el incremento salarial de los trabajadores... ...del sector público, no es la primera vez... ...que pasa la historia, sí. nunca un presupuesto... ...de la Nación había soslayado... ...el rol que tienen los trabajadores del sector público... ...y a, donde hoy día no hay incrementos salariales y, ...y resulta que el IPC... ...el índice de precio al consumidor sube todos los días... ...sube todos los días... Eh, ...el consumo de alimentos de primera necesidad... ...los alimentos que están en la canasta básica... ...suben todos los días los servicios básicos... Por lo pronto va a subir las cuentas de la luz, va a subir las cuentas del agua, las cuentas de la luz yo no creo que haya una compensación que sea satisfactoria para las personas que hemos pagado durante años sobreprecio y en el caso de las cuentas del agua ya está anunciado que va a haber un incremento en materia de cuentas de agua, sobre todo ahora en el periodo estival, Y por tanto es una mala es una mala noticia para, para los trabajadores del sector público. Yo creo que los trabajadores del sector público más allá de todas estas estas columnas de opinión que habla que son parásitos, que son personas que viven a expensas del Estado, los servidores públicos juegan un rol muy importante, muy muy importante eh Y comentarios de ese tipo desnaturalizan la función pública que desempeña el Estado y quienes están al frente del Estado. Dicho esto, hoy día en materia presupuestaria se rebaja el presupuesto para la promoción turística, se le se rebaja el presupuesto para nuestras universidades regionales. Eh, la verdad que no estamos conforme no, no no tenemos ninguna conformidad. En general no hay ningún gobernador regional de Chile que esté conforme con, la, con, la, con el presupuesto. Ayer tuvimos reunión de todos los gobernadores en la tarde a las 4, una reunión telemática Donde estamos, donde estamos planteando, por ejemplo, que los recursos de emergencia que administra el gobierno regional se queden los recursos de emergencia en la región, y que los recursos de emergencia no nos rebajen los recursos de emergencia al gobierno central cada vez que ellos estiman eh, pertinentes. Eh, estamos pidiendo que los recursos de emergencia se queden en, en nuestra región son del orden del 3% del presupuesto pero hablar del 3% del presupuesto estamos hablando del orden de 3.500, 4.000 millones de pesos que deberían quedarse en nuestra región y no ser rebajados por el gobierno central estamos pidiendo que exista trazabilidad por parte de las rebajas presupuestales que nos hace el gobierno central cuando nos rebaja recursos para un propósito determinado pero no sabemos si efectivamente esos recursos se utilizan para ese propósito por tanto estamos en una discusión muy muy intensa que no se ha terminado porque el, el, el, el presupuesto se promulga prácticamente a fines del mes de diciembre cuando entra en vigencia así que estamos todos muy, eh, muy dedicados a defender el presupuesto para nuestra región porque es fundamental seguir trabajando en materia de vivienda, salud, educación, cultura medio ambiente, etcétera pero eh, cuando usted dice que se reunieron ayer eh, los gobernadores y todo eh, conversan ustedes la molestia y esta molestia, no es cierto que, que, que tienen todos los, los dirigentes las autoridades y todo Eh, se la presentan al sí, ejecutivo pero le abren la puerta a ustedes para que puedan hablar qué respuesta hay llevamos o sea... lleva, eh, la, la discusión presupuestaria parte con mucha anterioridad uh -huh. parte en el mes de junio, julio cuando se, empieza, se presenta el anteproyecto regional de inversiones, donde cada gobierno regional hace una propuesta de inversión en su respectivo territorio, en su respectiva región los servicios públicos también lo hacen Por tanto, este es un proceso re largo, y comienzan las discusiones con la DIPRES, con la Dirección de presupuesto de la región, del país, perdón, con la DIPRES, comienzan las discusiones con Hacienda, con Economía, con DIPRES... Esta es una conversación que parte hace mucho hace mucho tiempo atrás. Eh, y estas discusiones efectivamente se dan en el marco... Ya tuvimos una primera discusión en la subcomisión mixta del Congreso hace una semana atrás. Ahora nos estamos preparando para ir a la comisión mixta. Y ahí ya el gobierno regional que me toca liderar y conducir ya hizo su presentación. Señalamos de que nos parecía impropio hoy día contar con un presupuesto inferior en un 6.8%. Señalamos los compromisos que tiene el gobierno regional hoy día el gobierno regional tiene algo así como 230 proyectos de inversión del subtítulo 31 que es infraestructura, construcción de infraestructura por lo pronto hoy día tenemos priorizado la intervención en la plaza Sotomayor tenemos eh, priorizado la construcción de un cefán en Zaballar, tenemos priorizada la, la pavimentación de la avenida principal en la comuna de San Esteban tenemos eh, priorizada la pavimentación y recuperación de la avenida Limache, que es una avenida, un eje estructurante de la comuna de Limache la verdad es que tenemos muchísimas iniciativas de inversión y muchos proyectos que vienen de arrastre como el polideportivo por ejemplo en Limache, y otras iniciativas de esta de esta naturaleza de esta envergadura y por tanto el contar con un presupuesto que se con, que se condiga con la importancia que tiene la región de Valparaíso, para nosotros es muy fundamental. Bambiure no o sea, el Bambiúren, eh, el Bambiúren nosotros no tenemos la no tenemos la prerrogativa de poder financiar la adquisición de un nuevo terreno para el Hospital Carlos Bambiúren, pero estaba dentro de la del ARI, del Anteproyecto Regional de Inversión en Materia de Salud, es un compromiso al gobierno central y lo que le hemos estado diciendo al gobierno central que eso tiene que Tiene que, tiene que materializarse, lo mismo que la subcomisaría en el en Forestal, Forestal, donde me tocó hacer gestiones con respecto a aquello, eh, se supone que ya se promulgó, salió de la toma de razón de Contraloría, y por tanto los recursos están cautelados, están caucionados, perdón, para sí. poder implementar aquello, eh, y nosotros esperamos que el gobierno cumpla, y cumpla en esta materia. Eh, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, con nosotros acá en Carnaval. Eh, bueno, y esto nos preocupa también por lo de el BBNJ, es decir, ¿cómo va eso ya está con más eh, países ya? Sí, buena pregunta. Votaron? Ya se cumplió el guarismo de los 60 países, que okay. hace un par de semanas atrás teníamos 79 y el el objetivo era que 60 países a través de sus respectivos congresos 60 ratificaran la vigencia del BBNJ eso ya se logró y está corriendo está corriendo el reloj una vez que ocurrió una vez ocurriendo esto mm. habían 120 días para que el bbbnj entre en vigencia ya vamos en 90 porque esto ya ocurrió hoy día eh, estamos descontando los días en 120 días el bbbnj va a entrar en vigencia eh, nosotros somos optimistas de que la secretaría técnica del bbbnj debería quedar resuelta en los meses venideros el primer trimestre del año la 2026, porque una vez que transcurran los 120 días se convoca la COP al encuentro sobre océano eh, y por tanto la Secretaría Técnica debería quedar resuelto en estos días. Nosotros, yo soy muy optimista, siempre dije de que íbamos a llegar al guarismo de los 60 países en el mes de septiembre, eso ocurrió, uh -huh. y soy optimista de que las posibilidades que tenemos de quedarnos con la secretaría técnica es altamente probable a propósito de las discusiones en las cuales hemos estado involucrados, y eso significaría primero un gran avance para América para América Latina una membresía universal de esta envergadura es motivo de orgullo para toda América Latina para Chile en particular y en especial para nuestra región y la ciudad de Valparaíso Porque esto va a traccionar inversiones, va a traccionar conocimiento. Hemos estado hablando con todos los rectores de la universidad de nuestra región. Esto va a significar modificar las mallas curriculares de los estudiantes que están en disciplina oceánica. La verdad es que esto es que va a ser un gran anuncio. Y no lo que le hemos dicho también al gobierno central es que dentro de la ley de presupuesto tiene que generarse una glosa en especial de forma tal de que cuando, cuando entre... Eh, en vigencia el BBNJ y hayamos sido asignados Secretaría Técnica vamos a necesitar recursos para implementar la Secretaría Técnica en nuestra región claro. y por tanto vamos a tener eh, necesidades precisamente de presupuesto y de recursos precisamente para materializar un gran anhelo un gran sueño que tenemos todos quienes habitamos la región de Valparaíso que alojar la Secretaría Técnica en nuestra región Claro, hablamos de esta sede oficial de acuerdo oceánico, ¿eh? es el contexto de este BBNJ que eh, llegaría, ¿no cierto? con bastante optimismo, tenemos todo, llegaría acá al paraíso, pero con esto de los presupuestos que están hay recortes y todo, los tiene preocupados aparte. ¿no? A todos Porque nos hay tenemos que, hay que prepararse. Hay que a todos nos tiene muy preocupados, lo que no puede uh -huh. pasar es que haya improvisación en esta materia. Uh -huh. eh, yo me acuerdo por ahí había un dirigente deportivo que el año 62, cuando Chile anhelaba eh, financiar y organizar el Mundial de Fútbol del 62, sí. no, sé, no sé si te acuerdas, ah, sí, pues. decía, porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo. Claro. Eh, nosotros creo que estamos en una situación similar, parafraseando aquello, eh, pero creo que hoy día Chile no se puede dar el lujo de... son la, la importancia que tiene una membresía universal de esta naturaleza, y por tanto... Eh, tenemos la confianza de que quienes estén al frente del gobierno central puedan cumplir la palabra hipotecada porque en el fondo esto es tremendamente relevante para Chile y tremendamente relevante para nuestra región, la región de Valparaíso el, Sí eh, a ver yo creo que todo esto que ha hablado el gobernador Rodrigo Mundaca sobre el recorte y que no se va a poder a lo mejor cumplir con cierto esto y esto acá ha quedado eh, con los auditores así, bueno, ¿y qué, qué, qué podemos hacer? Es decir, ¿qué le dice el gobernador regional, ah, después de este análisis que se hace, ¿no es cierto?, del recorte que puede ser, a la gente que queda como mucho más eh, preocupada, eh, así como con depresión, diría no, yo, nosotros... en, en sus proyectos o, o las organizaciones, o no sé. Muchas gracias. Yo, nosotros... Estamos materializando proyectos que son muy importantes, emblemáticos. Por lo pronto, estamos terminando de construir eh, un barrio en el Almendral, 120 viviendas. Uh -huh. Estuvimos hace pocos días ahí. Estamos construyendo barrio en el Pajonal. Eh, estamos, bueno, ya equipamos la unidad pediátrica y adulta del Hospital Carlos Bambiuren. Eh, hemos normalizado cinco ascensores también en el mismo hospital. Estuve hace pocos días en el Hospital Juana Rosso donde ahí eh, Piña eh, sí, po, finan Piña Blanca, financiamos sí. un ascensor y financiamos el equipo de oxígeno que va a abastecer a las 81 camas que tiene su, eh, que tiene su hospital pusimos plata para el diseño del COSAM de un, de un consultorio salud mental ahí también tenemos muchas iniciativas Juan mm. y yo creo que ninguna de esas iniciativas se va a ver menoscabada porque sus presupuestos y esos recursos están lo que estamos diciendo hoy día es que el presupuesto del año 2026 eh, para la gente que nos conoce estamos batallando intensamente por contar con esos recursos de manera atractiva de poder tener agilidad y de eficiencia en el en, del punto de vista del, del ejercicio presupuestario pero también voy a aprovechar eh, también voy a aprovechar radio sí. carnaval y voy a aprovechar la, la alta sintonía que tiene la radio carnaval y a propósito del periodo que se está viviendo a propósito de las elecciones parlamentarias y presidenciales sí. le voy a pedir a todos los parlamentarios a los que están en ejercicio y que van a la reelección ya quienes sean y a quienes son candidatos también que nos ayuden que nos ayuden porque el compromiso, yo lo dije, eh, Santiago no es Chile, Chile son sus regiones. Chile se construye desde las regiones y por tanto le quiero pedir a todos los parlamentarios que van a la reelección y a los que son candidatos que nos ayuden en la discusión presupuestaria y que nos ayuden a que el Ejecutivo Central comprenda de que esta región es la región más importante del país. Esta es la región que es la puerta de entrada hacia el Pacífico Sur. Es la región que aloja el ecosistema universitario más vigoroso del país. Es la región que cuenta con el puerto de Quinteros Ventana, que cuenta con el puerto San Antonio y el puerto de Valparaíso que tiene el puerto terrestre más grande de América Latina, una región que es el destino estival preferente, una región que tiene un carácter sincrético religioso de enorme valor, una región que alberga un patrimonio material y inmaterial como ninguno, una región que tiene dos reservas de la biósfera Juan Fernández y la reserva de la biosfera, la Campana Peñuela, que es sitio del patrimonio mundial, yo lo que le quiero pedir con mucha modestia y humildad a quienes quieren eh, protagonizar y están en el Parlamento y a quienes dicen defender nuestra región, que nos ayuden en la discusión presupuestaria, porque la discusión presupuestaria tiene que ver con mejorar las condiciones de vida y de bienestar quienes habitamos la región de Valparaíso. El gobernador regional, rodrigo Mundaca. Le agradecemos estos minutos. Eh... que co qué corto. <risa> Esto Pero se lo hace muy corto es que siempre. Sí, es que va la canción primero, va la ¿ah? va la, la cortina primero ¿ah? de, de Leodán y todo, así que nos vamos de, eh, nos vamos a despedir también con eh Leodán. ¿Ah? <risa> acá acaba de un asesor suyo de decir de que esto es más corto que el presupuesto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no, no es oiga, por favor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué Nada podemos hacer, pues. ¿Qué no, vamos a hacer, pues? no, no, Hay no. que hay que batallar, hay que pelear. Sí, Estamos hay, en eso. Hay que pelear no pues. Ahí le vamos a ayudar a. ¿eh? Muy bien, sí, muchas gracias. Carnaval. Oiga, le envían saludo y me mandaron una foto, mire, asesor. No aquí es está la tiene que ver. Mire, vea la guarda. Bueno, Abre ah, si esta foto ya me la han mandado otra vez cuando ve como acá, muy buena esta foto yo sé, es buen amigo ahí, <risa> Con el chico, Ma con el ahí, chico Mauri pantalón corto, trabajando. Le pantalón corto y... Lo <risa> mandaron a comprar el pan ahí. <risa> Oiga, no es necesario que me humille ¿eh? Porque no, ando no, con no, la no, pan no. aquí <risa> sí, Eso tra es trabajo traba Cuando estás trabajando ahí con los muchachos De aquí de Granadilla ¿eh? bueno, Que grande, el chico los Mauri los lo, lo saluda Le quiero mandar un saludo a los chiquillos de Granadilla Estuve la semana pasada conmemorando 44 años en el club de fútbol Copihue, Eh, a los cuales ya por fin después de 40 años se le entregó la concesión de la cancha de fútbol, uh -huh. estuvimos ahí con ellos disfrutando un muy buen momento de mucha felicidad y mucha alegría el club Los Copihües está asociado a Granadillas 2, es decir el nacimiento de la población ahí tiene que ver con el club Copihüe, así que aprovecho mandarle un cariñoso saludo a todos los chiquillos que practican deporte y que están ahí en ese territorio, así que y saludo al Chico Mauri también, por cierto sí, eh, y nos está <risa> invitando Gobernador el Chico Mauri eh, a una la reunión dice hablemos de seguridad vecinos nos reunimos por la seguridad de todos participa en la reunión con carabineros para conversar por la seguridad del barrio Juntos podemos hacer un entorno más seguro Tu voz cuenta hoy día martes bueno. 19 horas Sede Granadilla K77 Muy bien y Si, no, me a... sí, si no, no lo paso usted digo, ¿tú ¿Tú... <risa> <risa> <risa> Muchas gracias gobernador Al contrario Juan, muchas gracias muy amable Siempre venir para acá para la Radio Carnaval okay. El gobernador Rodrigo Bundaca Aquí en Carnaval Donde algún día Mi amor te encontrará Hay amor Oye, Mauri, no le puedo preguntar eso. Pues, los 30 grifos y... ¿Quién empieza a reclamar? Aparte de... ¿ah? A reclamar? ¿Estamos ¿Eso? fuera? Sí, ahora estamos fuera. ¿O le quiere contestar? Díganos más. A, ver, a, con, a en línea. Contestémosle. Oye, Mauri, a propósito de, lo, de los 30 grifos, hicimos la gestión con, con Esval. Me tocó hablar con José Luis Murillo, con los equipos técnicos de Esval. La... Los grifos tienen una una proporcionalidad demográfica y esa proporcionalidad demográfica nos quedaron de resolverla. No no hemos no nos hemos olvidado de los no no, no no no no hemos olvidado de los grifos. De hecho la semana pasada cuando estuve en el aniversario del Club Copiwwe me lo volvieron a plantear y ustedes tienen nuestro compromiso de cumplir con la palabra empeñada y nosotros somos de, de cumplir, así que Exacto estamos en eso, estamos preocupados también porque tenemos alertas meteorológicas de este verano, vamos a tener altas temperaturas y los grifos son esenciales así que, amigos, vecinos eh, no se preocupe, estamos en eso porque cuando nos comprometemos cumplimos, abrazos, cariño ahí está, ¿ves? ahí está la respuesta entonces, directa Chico Mauri, para que no venga aquí con cuestión mírenlo <risa> Muchas gracias, godnos, muchas gracias, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Ahí estábamos, ¿ah? Hoy estoy debiendo hasta el horóscopo, me dice acá el productor, Capricornio Acuario Piscis, vamos con Capricornio rápidamente porque viene Don Gianni, Don Gianni Panchetti. Dice, eh, ¿Cuál qué cuál quiere? Mi horóscopo. Ah, ¿cuál es? Tauro. Ah, Tauro. A ver, deje de, deje deje Ya, ya Tauro antes de. Productor. Ya Tauro. A ver, dice No puse en aprieto, parece. No, no, no, sí, está aquí, está aquí. Tauro, amor, los conflictos familiares. Qué no, no me es. cuente nada me sí, cuente. Mire, lo, lo, <risa> conflicto, tiene conflictos familiares a ver, en dinero, las cosas no se ven muy bien ah, ah no, no, no dejémoslo hasta aquí no va le, le doy el color celeste y el número 16 juegue, gracias, juegue el 16 hasta ahí <risa> hasta luego, gracias <risa> ya vale